Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Otra Educación. Este es un programa especializado en temas edu educativos. Y el lunes 25 de enero del 2021, y hay muchísimas cosas que podemos analizar y que debemos de analizar en materia educativa. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy titular de este espacio y periodista especializado en temas educativos. Y bueno, pues estoy muy contento que nos sigan acompañando como cada lunes aquí a través de 97.3 F en La Voladora Radio o en línea para todo el mundo www.lavoladora.org. Hoy estaremos discutiendo todo lo que ha sucedido en el sector educativo y estaremos analizando la eh, pues más relevante del sistema educativo nacional. Ya viene febrero también y recuerden que en febrero pues son las preinscripciones y eh, bueno, pues ya tenemos toda la información necesaria para que estén al tanto también, bueno, pues al parecer dieron al fin buenas noticias, eh, incompletas pues, pero me, buenas noticias para el magisterio, para maestras, maestros, asesores técnico pedagógicos, directores, etcétera, de escuelas públicas de todo el país y se trata por supuesto de la promoción horizontal que es de la que estaremos hablando también. Eh, pues analizaremos pues ya la inminente llegada de, de Fina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública eh, bueno recordaremos que eh, Esteban Moctezuma Barragán eh, se va como embajador de México ante los Estados Unidos y pues ya ha tenido el beneplácito del eh, gobierno del norte del gobierno estadounidense para que pueda ser el representante de México Ante ellos y bueno pues entonces estamos viviendo una especie pues de transición de secretarios de educación y bueno vamos a ver lo que es lo que está sucediendo porque también eh, pues hay noches anoche se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues tiene COVID, se ha infectado de bueno pues esta, esta enfermedad que ha paralizado el mundo y bueno, vamos a estar muy pendientes, deseamos por supuesto, por el bien y estabilidad del país, pronta recuperación eh, y sin embargo, bueno, también debemos estar atento a los posibles cambios o lo que esté sucediendo alrededor de ello, quién va a tomar las decisiones más importantes eh, de momento, pues como sabemos, Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de Gobernación pues estará dando los informes matutinos en lo que el presidente se recupera también vamos a estar muy atentos y por supuesto que llega o oh, como todos los lunes la cápsula chula la matemática de Edgar Orozco donde analizaremos eh, de manera sencilla pues diversos aspectos eh, matemáticos y que los podemos aplicar en la vida diaria y como toda cada lunes también pues vámonos con una canción esta es de mis favoritas de León Vieco y, y con esto comenzamos un programa más de La Otra Educación Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro Estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo Me distraje viendo a la luna allá en las nubes allá en el cielo Estaba por declararme muy firmemente desconcertado Que señor durito unas palabras necesito esta disertación sobre el liberalismo me distrajo la luna y me distrajo usted señor durito esta gran canción del gran León Guieco el señor Durito y yo que es en realidad bueno eh, nace a partir de un cuento del subcomandante Marcos del EZLM donde pues le da vida a un pequeño escarabajo llamado señor Durito y, y que habla con su interlocutor sobre las, las cosas eh, del neoliberalismo y la globalización eh, y que viene esta canción en un disco que es eh, en apoyo a Chiapas, ¿no? al movimiento zapatista y que en el que participan muchas y muchos artistas. Entonces, pues se lo recomiendo mucho para que lo tengan ahí pendiente. Y uno vamos ahora con la cápsula Chula la matemática de Edgar Orozco. Hola, buenos días. Te saludo con gusto. Hoy les quiero hacer una invitación a todas y a todos los que me escuchan, maestras, maestros de matemáticas, maestras de primaria, de preescolar, de todos los niveles, padres, madres de familia, alumnos, para que asistan y participen al segundo congreso internacional del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas que organiza la Asociación Mexicana de Matemática Educativa. Va a muy padre. Miren, les quiero hablar de que... Eh, a estos amigos de la AME se volaron la barda porque trajeron en sus conferencistas internacionales a las mentes creadoras de las ideas que han impactado a la matemática en los últimos tiempos. A ver, quiero establecer esta diferencia... Hay gente que se le ocurre la idea, ahí está la génesis, el origen, y otros que somos reproductores de la idea. Es decir, eh, a, y hay buenos reproductores, buenos analistas que lo hacen muy bien, pero siempre es mejor escuchar a los eh, a los que se le ocurren en las mentes creadoras. Fíjate, por un ejemplo, te voy a decir que una, una conferencista es... Paola Valero de Suecia Patrice Pratt Patrick Scott, de Estados Unidos, la doctora Meli León, de Colombia, o de Ambrosio, de Brasil, el doctor Vicente Fon, de España, Salvador Linares, de España. Les voy a pedir que investiguen cada uno de estos nombres y sabrán cuál es su propuesta matemática. Lo importante es que van a estar en este congreso eh, que se va a llevar a cabo los días 16, 17 y 18, de febrero en el próximo mes ya inscríbanse, está muy barato es por Zoom me, me comentan que no va a ser un evento público, solamente van a poder asistir los que se inscriban al Congreso va a ser un evento imperdible investiga más acerca, acerca de este Congreso y sabrás porque es chula la matemática, yo soy Edgar Orozco nos saludamos la próxima clase pues ahí está la invitación de Edgar Orozco al Congreso de matemáticas. Vamos un corte, regresamos aquí a la otra educación a través de 97.3 CF. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. X H -E C -A. La Voladora Radio, la voladora X H E, radio. H -E Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio 97.3 FM En franca y abierta rebeldía En esta radio no somos azules Tampoco somos tricolores uh -huh. Y mucho menos somos amarillos oh. Oh. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca página para blanca. todos los colores. Página blanca. Página blanca. Tenemos que libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio es una radio comunitaria.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 Vamos a apretarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar con mi certitud de sonrisa. Son las 10 y 16 minutos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio FM.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 97.3 FM 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México La Voladora Radio En Franca y Abierta Rebeldía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 Sale para todos, buscando salud para los mexicanos. Porque las familias tienen que contar con la atención que merecen. Con los medicamentos que necesitan para vivir en plenitud. Esto es una necesidad urgente que tiene que resolverse y para eso trabajamos. Porque del PRD queremos lograr que los servicios de salud sean de calidad y haya médicos y medicinas suficientes para todas y todos. Sabemos que eso es lo que quieres y con tu apoyo lo vamos a lograr. El sol sale para todos. PRD.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 La voladora radio. En franca y abierta rebeldía, abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. El vídeo. y todo tengo un corazón en mi vida siempre ahí tenemos una canción de Los Ángeles Negros ¿por qué ponemos a Los Ángeles Negros hoy? bueno, porque desafortunadamente eh, el, en días pasados eh, el 21 el 21 de enero de este año pues falleció el guitarrista Mario Gutiérrez quien fue también fundador del grupo Los Ángeles Negros eh, y bueno, eh, estaba en el medio del festejo de los 46 años de la trayectoria artística de ese gran guitarrista recordamos a los Ángeles Negros bueno, por sus canciones tan icónicas y por ahí, por ahí algunas presentaciones incluso estuvo en una de las últimas ediciones del Vive Latino ¿no? donde afortunadamente y por toda su trayectoria y, y su legado musical pues tuvieron mucho éxito en ese festival de música rock alternativa e independiente y bueno que ha dejado pues marca en un sinnúmero de músicos incluso bandas eh, como los Los Bunkers de Chile y, y en etcétera eh, pues han han tenido pues una influencia directa de este grupo y bueno pues ahora se le dice adiós a Mario Gutiérrez guitarrista y fundador de Los Ángeles Negros y bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Otra Educación por el 97.3 FM si te quieres poner en contacto aquí en la cabina te recuerdo el teléfono es el 597978 5252 o si te quieres comunicar al whatsapp el teléfono es el 5545 -54 -59. En Facebook y Twitter eh, nos encuentras como arroba la voladora radio y la página web, te la repito www.lavoladora.org donde puedes encontrar podcast, notas, artículos y la información necesaria para el día a día también búscanos en las redes sociales como La Otra Educación así también estamos en las redes sociales y búscame como eric Juárez Pineda en estos mismos sitios Y bueno, como les comenté al principio del programa, pues esto de la vacunación al personal docente, pues ya ha comenzado al menos en Campeche. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que por instrucciones del presidente López Obrador, pues ya re realizó la primera vacunación contra el COVID-19 al personal docente administrativo y de apoyo a la educación. Indicó que el proceso de vacunación sucedió justamente este fin de semana y que incluyó a más de 20.000 trabajadores de la educación en la entidad educativa campeche eh, y bueno donde eh, pues se, se aplicó esta jornada y durante su participación vía virtual en la segunda conversación magisterial con supervisoras y supervisores acompañado de la próxima titular de la sep Delfina Gómez Álvarez pues se puntualizó que tras aplicarse la segunda dosis y con base en las condiciones epidemiológicas de la entidad pues ya será posible la apertura de los centros comunitarios de aprendizaje así como el regreso a las actividades escolares presenciales. Moctezuma barragán pues calificó esta estrategia de vacunación como una muy buena noticia para las comunidades de aprendizaje y reiteró que si sí, algún sector ha tenido un buen manejo durante la pandemia ha sido el educativo nacional afirmó que en los pasados días sábado y domingo pues fueron distribuidas 12.157 dosis para personal de educación básica en los cinco puntos de redistribución ubicados en Campeche, eh, Champotón Ciudad de carmen Escárcega Júpil y posteriormente en los 81 centros de vacunación disponibles a partir de lunes también iniciará la vacunación del personal de educación media superior y superior en el segundo compensatorio del año se realizó pues por supuesto con la participación de más de 8.000 supervisores y supervisores de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Zacatecas y de la Ciudad de México. Moctezuma Barragán recordó que la próxima Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, participó en los fuegos de consulta realizados durante el periodo de transición en 2018, por lo que afirmó que al recoger las opiniones y orientaciones de magisterio, pues ha sido, pues consolidar la legislación vigente en materia educativa y crear leyes secundarias respectivas también bueno pues consideró que la base legal del acuerdo educativo nacional no serviría de algo si no se traduce en acciones en estos dos años señaló no hemos nos hemos dedicado eh, a algo fundamental que es la administración gracias a dedicarse a dedicarse a eso sostuvo que eh, pues se ha logrado pacificación de 300.000 maestras y maestros y Y bueno, pues faltaba todavía que muchos fueran basificados. El secretario de Educación expuso que uno de los nuevos alcanzados durante la actual administración es la revalorización del magisterio, o lo que ellos consideran revalorización del magisterio, y se informó que la sociedad eh, pues valora más y respeta más a los profesionales de la educación. Vamos a ver, eh, en primer lugar, cómo han continuado estas jornadas contra los profesores, las profesoras, los trabajadores docentes. También en esta reunión, pues, el Estado de Moctezuma consideró que el sistema educativo pues ha salido fortalecido por la pandemia y eh, la verdad es que esto resulta muy gracioso porque pues como vemos las condiciones educativas no son las óptimas y muchas alumnas y alumnos corren el riesgo de abandonar sus estudios así que bueno pues yo no lo veo fortalecido, sino muy al contrario le, ha estado debilitado y eh, pues corre muchos riesgo pero bueno, esta en Moctezuma lo veo fortalecido y destacó que México ha sido un ejemplo en el mundo entero en tarea de educación a distancia, por lo que varios países han solicitado orientación en las metodologías implementadas para continuar con los aprendizajes. Señaló, bueno, pues que justamente que hemos salido fortalecidos después de encarar la emergencia sanitaria y ningún otro sector podemos afirmar, según él, ha sido tan robusto como el educativo para afrontar los retos de la pandemia. El titular de la SEP resaltó que las conversaciones magisteriales representan la continuidad de las dinámicas implementadas en los foros de consulta por un acuerdo nacional que se realizó durante el periodo de transición del 2019. 18 También se congratuló de que, bueno, pues, se esté llevando a cabo esta estrategia con la participación de todo el sector educativo, madres y padres de familia, así como los alumnos y, por supuesto, los profesores, directores, asesores técnicos, pedagógicos, etcétera Miren, de verdad, es, es triste a veces leer este tipo de declaraciones porque pareciera que viven en otro mundo, ¿eh? Los funcionarios que solamente están detrás del escritorio y que no están en la primera línea de la batalla educativa como los maestros, las maestras y que no lo sufren como los alumnos que menos recursos tienen o que menos oportunidades tienen de acceder a veces bueno, a lo principal que son los recursos tecnológicos que es la base prácticamente de eh, pues la comunicación entre los alumnos y los maestros, bueno, pues han visto afectados y no todo es color de rosa como lo han venido pintando, así que bueno, pues tomemos con mucha precaución estas palabras de los eh, por así decirlo, los secretarios de educación. Y vienen pasando a otros temas. Bueno, pues ya llegó esto de la promoción horizontal para para los trabajadores de la educación, para docentes, directivos asesores técnicos pedagógicos, etc. Pero bueno, ¿de qué se trata? Miren, la promoción horizontal es un estímulo donde los profesores y directivos pueden acceder a un aumento de salario sin que esto implique un cambio de funciones. Fue una de las promesas más esperadas por el gremio desde que se echó a andar la reforma educativa del presidente López Obrador el discurso de revalorización del magisterio y las promesas hechas desde la campaña del 2018 mantenía la esperanza de poder acceder a mejores condiciones de vida sin embargo, bueno, esto no se veía llegar hasta estos días al principio del sexenio la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, que es la UCCAM, pues se dijo lista para echar a andar este programa de incentivos sin embargo, bueno, pues no existían las reglas de operación, ni marco jurídico eh, y lo más importante pues tampoco había autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevarlo a cabo dos años después al fin, bueno, pues han salido los lineamientos que lo regirán, sin embargo aún no hay certeza de dónde se obtendrán los recursos para operar arlo y como lo marca la ley general del sistema para la carrera de las maestras y maestros, pues la definición exacta de los elementos multifactoriales que ahí se describen miren, de manera general la promoción horizontal está dirigida a personal con funciones docente, técnico-docentes asesoría técnica pedagógica dirección y supervisión y quienes tengan un mínimo de dos años de servicios ininterrumpidos con nombramiento definitivo los cuales deberán complementar dos etapas de evaluación donde se tomarán en cuenta los siguientes elementos antigüedad reconocimiento al buen desempeño grado académico desarrollo profesional conocimientos y aptitudes autoevaluación y una exposición de la práctica educativa el programa constará de ocho niveles de estímulo de carácter económico cuya permanencia mínima es de cuatro años es decir para llegar hasta el nivel 8 pues van tendrádn que pasar 32 años no para para alcanzar el máximo el máximo nivel bueno por pues los cuales tendrán un aumento de desde el 35% hasta el 205% para los trabajadores que se encuentren en zonas de alta marginación o pobreza, y bueno, los aumentos serán desde 41% hasta 247% para estas zonas, pero, pues, ¿de dónde se obtendrá los recursos? Miren, la misma ley señala que el programa operará con Con el presupuesto del programa de carrera magisterial, de promoción de la función por incentivos de educación básica y otros recursos, dice la ley, que se asignen al programa. conforme a la disponibilidad presupuestaria. En un principio, bueno, pues hubiera pensado que este dinero estaría etiquetado desde el presupuesto de egresos de la federación. Sin embargo, bueno, pues esto no se ha considerado dentro de las partidas presupuestales sino de programas de incentivos, pues que bajan a través de este fondo que bueno que, que le llaman el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo que es el fone que viene del ramo 33 de presupuesto de egresos de la Federación que para este año pues fue más de eh, de poco más de 408 millones de pesos el cual eh, pues es el mismo presupuesto del año pasado por lo que no se consideró un aumento para ello incluso aún no se sabe a ciencia cierta cuánto eh, será el dinero destinado para el programa eh, cuál será el techo presupuestal de dónde se sacarán los recursos para fortalecer al FONE y bueno lo curioso también y hay que tomarlo muy en cuenta es que ese programa sale a la luz justamente en el año electoral y aunque la ley marca que la UCCAM emite los lineamientos y coordina eh, de manera general este programa pues son los gobiernos de los estados los encargados de operarlo y ejecutarlo eso es muy importante ¿eh? lo que da un margen que eh, pues para que pueda ser utilizado desafortunadamente con fines políticos y electorales pues desafortunadamente también no sería la primera vez que esto sucede lamentablemente miren amigas amigos de la otra educación la promesa de volver a darle un gran valor a los maestros y las maestras aún no termina de nacer por completo, no se alcanza a distinguir los pies ni la cabeza, ni siquiera sabemos si de verdad existe eh, esta revalorización sería conveniente entonces bueno pues volver a pensar como lo he planteado en otros espacios, en otros programas pues una mal llamada revalorización del magisterio porque pues no no cumple de verdad lo que los maestros y las maestras esperaban para ello es un tema que por supuesto le vamos a estar dando seguimiento y al que bueno pues invito a estar pendientes porque pues es algo que se ha estado prometiendo y se ha estado esperando desde hace tiempo y bueno esta información viene de la universidad nacional autónoma de méxico porque el colegio de ciencias y humanidades cumple 50 años de formación y bueno pues que se considera que ha marcado una transformación histórica en la vida educativa de nuestro país y que se ha constituido como un motor permanente de innovación de la enseñanza no solo universitario, sino nacional. A 50 años de su instauración en eh, concepción de educación, cultura, enfoques, disciplinarios y pedagógicos, mantienen su vigencia y gran aceptación adquirida en los últimos años. Su director general, Benjamín Baraja Sánchez, recuerda que el colegio surgió con una filosofía pedagógica innovadora, basada en tres principios que se volvieron fundamentales para el bachillerato nacional. Aprender, a aprender, aprender a hacer y aprender a ser Eh, es decir, se considera al estudiante como un sujeto de aprendizaje autónomo, como individuo capaz de captar por sí mismo el conocimiento y sus aplicaciones, en este sentido el trabajo del docente consiste en ser un guía del alumno que lo dota de los instrumentos metodológicos necesarios para poseer los principios de una cultura científica y humanística, aquí los estudiantes se forman en valores y principios universitarios y adquieren una actitud crítica que les permite analizar los diversos problemas de dar una opinión y argumentarla. En tales posturas novedosas, eh, pues hace medio siglo el CCH fue innovador y sigue innovando. En, en, en años recientes, bueno, pues se ha pensado que aprender a convivir desde eh, pues desde la otra edad, desde eh, debe ser uno de los principios importantes que deben formar parte del modelo educativo de esta institución por lo que podría incluirse en su próxima actualización, añade el director, y bueno el CCH fue creado en principio para atender una demanda creciente de ingreso a nivel medio superior en la zona metropolitana y al mismo tiempo, bueno, pues para resolver la desvinculación, desvinculación perdón existente entre las diversas escuelas facultades, institutos y centros de investigación de la UNAM así como para impulsar la transformación académica de la propia universidad con una nueva perspectiva curricular y nuevos métodos de enseñanza con interdisciplina. Desde 1953, el ex exrector y creador del colegio, Pablo González Casanova, comenzó a escribir reflexionar sobre un bachillerato que consideraba lo esencial de las asignaturas y que, bueno, pues desterrara el conocimiento enciclopédico y memorístico. Esto lo recuerda el director Pablo Baraja Sánchez, sin embargo fue hasta que llegó a ser el rector cuando ese proyecto se pudo concretar con la participación de los entonces coordinadores de ciencias y humanidades de la Universidad eh, Guillermo Soberón y Rubén Bonifaz Nuño de los directores de las facultades de filosofía y letras, ciencias químicas y ciencias políticas y sociales eh, bueno pues fue como se eh, constituyó pues, un colegio eh, de ciencias y, una, y humanidades para eh, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, los primeros planteles en abrir sus puertas fueron Azcapotzalco Naucalpan y Vallejo el 12 de abril de 1971 el siguiente año lo hicieron el CCH Oriente y Sur a lo largo de la historia el CCH se transformó y avanzó para elevar la calidad de la enseñanza que imparte bueno pues mucho, muchas felicidades a toda la comunidad que ha eh, pues egresado del Colegio de Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México desde un corto te quiero recordar que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud y el Sistema DIF pues han puesto a disposición de la población el programa de apoyo de servicios funerarios el cual es un programa gratuito y bueno pues que te puede apoyar en esas situaciones difíciles mira desafortunadamente como lo repito cada semana bueno pues la crisis económica ha venido pues mermando la capacidad financiera de muchas familias y muchas veces pues no se puede acceder libremente pues a este tipo de, de servicios porque bueno pues representan un costo total eh, pues de, de mucho dinero que a veces no no lo tenemos a la mano y bueno qué debemos hacer para poder acceder a este programa pues simplemente contactarse con el sistema DIF al teléfono 55 30 03 22 00 donde bueno pues ahí te pueden dar toda la información y todos los documentos necesarios para eh, pues poder acceder a este programa, también hay una página ¿eh? que pueden entrar que se llama .m, que es, pues el apoyo es más o menos de $11,460 pesos, que bueno es un empresario directo y que eh, este programa lo maneja el DIF, miren uno no quisiera de repente platicar sobre esto, pero eh, pues cuando llegan las situaciones eh, pues es necesario tener esta información vamos a un corte regresamos aquí a la otra educación por el 97.3 de fm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 Es necesaria una cierta dosis de ternura Para despertar con tanta noche encima Es necesaria una cierta dosis de ternura Para hacer del deber y la vergüenza una orden Es necesaria una cierta dosis de ternura Puta Pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura y es necesario agregar una cierta dosis de plomo. Declaración de principios del EZLN. La voladora radio. Esto que llamamos, la en el año 2020, así suena la voladora radio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 Somos adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. La Voladora Radio 27.3 Un proyecto de la Voladora Comunicación Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La voladora, la voladora Radio, 20 años de, de insistencia. insistencia, resistencia, existencia. La Voladora Radio, 20 años contigo. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.laboladora.org Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en Línea y todo sobre nuestra programación. www.laboladora.org Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos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 lo que hemos dicho en la voladora radio te afecta directamente estás en desacuerdo y quieres una rectificación tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica usa el correo cabina la voladora punto net o acude a nuestras instalaciones la libertad de expresión no es sólo hablar sino ser responsables de lo que hablamos la voladora radio en franca y abierta rebeldía X-H-E-C-A La Voladora Radio x h e -S. Amecameca de Juárez, Estado de México La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio 973 FM En Franca y Abierta Rebeldía Son las 10 y 45 minutos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 la información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.laboladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx En protección civil municipal de Amecameca al teléfono 97 840 99 Protección civil estatal al teléfono 97 2823 la información es parte de la prevención Si te agreden o amenazan para limitar tus derechos políticos. Si te ocultan o niegan información para impedir la toma de decisiones. Si tratan de obstaculizar tu campaña. Si te niegan recursos económicos para el ejercicio de tu cargo. Si minimizan tus opiniones, critican tu aspecto físico o vida personal. Si no te dejan opinar o votar por ser mujer. Es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y ahora existen normas para sancionar estas conductas. Infórmate en igualdad.ine.mx y denuncia. ¡Contamos todas! Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero Si no lo haces, por ley será destruida, no podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio Infórmate en INE.mx o en Inetel al 804 2000 En 2021, tu voto sale y vale Contamos todas, contamos todos INE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 ¿Cómo es? ¿Te mandan la orden electoral allá? No, con mi INE vigente me registro y decido si voto por internet o por correo. ¿Pero vale igual que el voto de mamá que va a la casilla? Claro, porque queremos cosas buenas para México. Entonces es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE, se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx Contamos todas, contamos todos, INE. Cuando viajas Cuando estudias En tu casa En la calle En el trabajo que, En donde quiera que estés La voladora radio FM 97.3 MHz Volvemos al debate educativo Con Eric Juárez generosas que te ansían gustas de aludir el sexo como un animal travieso gustas de exaltar a los demonios cuando sabes que tu entorno lo domina creas desconcierto al exponer tus pensamientos siembras confusión si rompes en cualquier reunión y como un alivio cada noche cuando frágil sin reproches solicitas mi atención cierro los ojos y miro y tiemblan mis manos y tocan y no sé qué hacer con esta boca cuando siento que ese cuerpo es Sabiendo, siembras confusión, se irrumpes en cualquier reunión que es como un alivio Cada noche cuando frágil sin reproches tú Solicitas mi atención Cierro los ojos y miro Tiemblan mis manos y tocan Y no sé qué hacer con esta boca Cuando siento que ese cuerpo es solo mío Pues ahí está esa canción de la vieja trova santiaguera, un clásico eh, de son cubano ya para comenzar eh, muy bien la semana. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM, miren esta información es para, eh, pues sobre todo los habitantes de la Ciudad de México, porque ya inician este lunes las preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas de esa entidad, eh, bueno pues se ha iniciado ya este periodo vía internet las preinscripciones para... Estos niveles del ciclo escolar 2021-2022, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, comentó que el proceso de preinscripción se realiza con el fin de contribuir a garantizar el derecho de la educación de niñas, niños y adolescentes y jóvenes establecido en el artículo 3 de la Constitución. Y bien, eh, bueno, el, para el segundo y tercer grado de educación preescuela, primer grado de educación primaria y primero de educación secundaria, pues se tiene que hacer eh, en, en la página aefcm.gov.mx, donde viene toda la información eh, que ustedes eh, pueden encontrar. Y eh, para que puedan hacer este trámite. Miren, en todo caso que tengan alguna duda, comentario, sugerencia, etcétera, pues pueden escribir un correo a preinscripciones cdmx1 arroba aefcm.gov.mx, también al correo buzón esco arroba Punto, gov, punto mx así como los teléfonos 55 36 01 87 24 y 55 36 01 87 para que lo tengan muy al pendiente y bueno se nos ha acabado el tiempo de este programa y Y quiero agradecer a Yolo, a Rocío a todas las personas que nos ayudan a realizar este programa allá en los controles y bueno que nos abren los micrófonos semana con semana para debatir los temas educativos, te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM y nos puedes escuchar eh, a la hora que quieras en la página www.laboradora.org recuerda seguirme en las redes sociales como eric Juárez Pineda, sigue las redes sociales también de la otra educación donde ponemos un montón de recursos y eh, eh, un montón de, de sugerencias, etcétera, para que podamos continuar por allá el eh, debate educativo yo soy Eric Juárez Pineda y nos escuchamos la próxima semana, deseo que tengan una excelente semana ahora sabemos que otra educación es posible muchas gracias por unirte al debate